Yo soy espíritu divino en Dios. Yo vivo, me muero y tengo mi ser. Yo formo parte de la expresión de Dios y expreso perfecta armonía. Yo individual hago la omnisciencia. Yo tengo directo conocimiento de la verdad. Yo tengo perfecta intuición. Yo tengo percepción espiritual. Yo sé. Dios es mi sabiduría, de manera que no puedo errar. Dios es mi inteligencia, no puedo sino pensar correctamente. No hay pérdida de tiempo. Ya que Dios es el único hacedor. Dios actúa a través de mí de manera que siempre estoy actuando correctamente y no hay peligro de que yo obre incorrectamente. Yo pienso lo indicado de la manera indicada en el momento apropiado. Mi trabajo siempre está bien hecho porque es el trabajo de Dios. El Espíritu Santo siempre me está inspirando. Mis pensamientos son frescos, nuevos, claros y poderosos, como cuadran a la omnipotencia. Mis oraciones son manufacturas del Espíritu Santo, poderosas como el águila y mansas como la paloma. Salen en el nombre de Dios mismo y no pueden regresarme vacías. Cumplirán aquello que a mí me plazca y prosperarán en aquello a que sean dirigidas. Doy gracias a Dios por esto. Dios es la única presencia y el único poder. Dios está plenamente presente aquí conmigo, ahora. Dios es la única presencia real, todo lo demás sobra. Dios es el bien perfecto. Dios es causa únicamente de bien perfecto. Dios jamás envía enfermedad, accidente, tentación y muerte, ni tampoco autoriza estas cosas. El bien no puede causar sino bien. Una misma fuente no puede producir aguas dulces y amargas.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 Nada me podrá tocar jamás que no sea la acción directa de Dios mismo y Dios es amor. Dios es la vida, yo comprendo esto y lo expreso. Dios es la verdad, yo comprendo esto y lo expreso. Dios es el amor divino, yo comprendo esto y lo expreso. Yo envío pensamientos de amor, paz y salud a todo el universo, a todos los árboles, las plantas y a todo lo que crece, a todos los animales, las aves, los peces, a cada hombre, mujer y niño en la tierra, sin distinción alguna. Si alguien me ha dañado o me ha hecho algún mal, lo perdono voluntaria y completamente. Ahora y todo ese asunto lo termino para siempre. Lo suelto y lo dejo ir. Soy libre y Él es libre. Si queda algún resentimiento en mí, se lo encargo a mi Cristo interior y yo quedo libre. Dios es la sabiduría infinita.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 Algo no puede carecer de nada. Dios me creó y me sostiene. El amor divino ha previsto todo, ha previsto todo. Una solamente, un solo poder, un solo principio, un Dios, un elemento está más cerca de mí que mis pies y mis manos que mi propia respiración. Yo soy Espíritu, soy el Hijo de Dios y en presencia de Dios vivo eternamente. Le doy gracias al Padre por la armonía perfecta. Esta invocación se puede hacer combinando con las llamas cuando el estudiante las conozca. Yo soy la resurrección y la vida de toda la gloria y el bien que yo conocí junto al Padre antes de que este mundo existiera. Amada presencia de Dios en mí, en tu nombre declaro: Yo soy la resurrección y la vida de la gloria, la maestría y el poder que tuvo mi cuerpo etérico en el corazón del sol. Antes de que el mundo existiera, todo rastro inferior se disuelve por el, de, el poder del fuego sagrado. Yo soy la radiante, brillante presencia de Dios, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfección. Yo soy ahora el ser ascendido que estoy deseando ser. Yo soy la presencia conquistadora y ordeno a mi amada presencia que gobierne perfectamente mi mente, mi hogar, mis asuntos y mi mundo. Yo soy la magna energía electrónica que fluye. Que llena, que renueva cada célula de mi mente y de mi cuerpo, ahora mismo, en el nombre, por el poder y la autoridad de la Amada Presencia, y de tres veces tres. Yo soy la resurrección y la vida de toda la perfección en mi corriente de vida, de mi eterna juventud y belleza. De mi agilidad y frescura, de mi perfecta visión y oído, de mi perfecta salud, de mi fuerza y energía ilimitada. De mi dentadura perfecta, de mi piel, de mi estructura ósea, de mi perfecta simetría, de mi fondo ilimitado, de dinero, de todo lo perfecto en mi mundo y de mi vida, de todas las facultades de mi cuerpo causal.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 Mi mundo contiene todo, no falta nada en la creación. Gracias, Padre, que ya me has oído. En el nombre de la amada presencia de Dios, en mí o Él, cubro esta situación con el manto de la verdad, la llama verde, y deseo verla. Gracias, Padre. Bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. Gracias, Padre. Yo soy libre, no tengo ataduras. Soy libre con la libertad del Espíritu. Ninguna condición errónea tiene poder sobre mí. Yo soy Hijo de Dios Viviente. El orden divino. Está establecido en mi mente y en mi cuerpo al pronunciar esto. La ley que no varía y que es absoluta me gobierna y me guía. Ahora estoy en armonía con la ley. Ella armoniza mis pensamientos y sentimientos y me produce paz, éxito y gozo. El orden divino está establecido en mi mente y en mi cuerpo. Yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino llevado a cabo. Gracias por ver el vídeo. Recuerda suscribirte, dar a like y dejar un comentario. Gracias, gracias, gracias.